Bueno, nos vamos con Guillermo Durán, que lo tenemos enganchado Ah, un ratito se quedó largo. escuchando toda sí. esta pavada Toda esta pavada no. se la escuchó y, y, y justo enganchamos David Carlin Con Guillermo Durán Y vos me dirás Guillermo Durán es de San Lorenzo Y es matemático y Bueno, le contamos alguna novedad de San Lorenzo en un sí, rato Sí, en un rato, bueno, un rato bueno, le contamos bueno, ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué decís? Cómo te va, Fabián? Un gusto estar con ustedes acá desde Santiago de Chile. Ah, vos estás en Chile, Carlín está en Mumbai, nosotros acá impresionante esto. Esto es, es, es este lo, lo, lo lindo que tienen las comunicaciones. ¿Cómo estás, vos? Bien. Todo muy bien y dispuesto a dar una mano de vuelta para, para seguir mejorando la liga. <coughs> bueno, parece correcto. Eh, Guillermo, ya tenemos algunas fichas, algunas fechas cerradas en cuanto a la duración de la Liga Nacional. este comienzo y, y, y finalización descansos en el medio y todo ese tipo de cuestiones en general está todo bastante definido estaríamos empezando el 23 de septiembre o al menos esa semana habrá que recordar exactamente con la televisión el día del inicio del partido de Kings olímpico si va el miércoles martes o jueves digamos pero empezando en esa semana y bueno nada jugando una liga que, que, que termine su serie regular a mediados de abril. ...con la idea de... ...alrededor del 20 de junio... ...estar terminando la liga... ...pensando que... ...si la selección no logra la clasificación a la Olimpíada ahora... tendrá claro. que jugar repechaje a partir del 10 de julio... ...exacto... Entonces, ...la idea sería poder terminar la liga unos 15 o 20 días antes... ...para que los jugadores de la liga también estén a disposición de Hernández... ...otra vez conferencia norte y sur... ...10 y 10... ...sí, sí 10 equipos en cada lado... ...conferencia norte y conferencia sur... Eh, ...una primera fase regional... terminando alrededor de mediados de noviembre. Eh, probablemente, esto tiene que terminar de definirlo la, la, la situación de clubes, pero un Final Four entre lo, los dos mejores de cada conferencia. ¿Eso vendría a ser lo que salió en el comunicado como top 4? Sí, sí, sí, eso mismo, 20. lo mismo que se jugaría en algún momento entre diciembre y enero, digamos, no necesariamente cuando termina la serie regular, eh, eso lo tienen que decidir los dirigentes, eh, un fin de semana nomás. Como 21 que... y 22 creo que... Bueno, es, esa era la propuesta que estábamos barajando, sí, y 21 y 22 de diciembre. De diciembre, exactamente. Eh, Eh, para que, bueno, el resto de los clubes termine alrededor del 17, del 18 eh, El receso por las fiestas Y los que juegan el Final Four estarían liberando alrededor del 22 de diciembre Para retomar el 3 de enero, que era un pedido de los jugadores uh -huh. eh, De no jugar en, en las fiestas Y bueno, eso se está respetando Vamos a tener un calendario un poco más ajustado Por el tema de que queremos terminar alrededor del 20 de junio Por lo que te decía, pero pero... Después la fase estar... nacional Claro, después, ahí la fase nacional empezaría como alrededor de la última semana de noviembre eh, Cortaría alrededor del 17 de diciembre Si se da esto del Final Four eh, el 2021, 2021 y 2022 Retomando el 3 de enero para seguir después hasta mediados de abril con la serie regular Y eh, tras ello, el formato de playoff que va a ser similar al de la temporada pasada Respetando la estructura entre conferencias sí, retornó la resoluciones de conferencias, pero eh, la clasificación ahora es un poco distinta, ¿no? Clasificarían los seis primeros, el primero y el segundo descansan en la primera vuelta y el tercero enfre enfrenta al sexto, el cuarto enfrenta al quinto, para definir quiénes son los semifinalistas de cada conferencia. Claro. Siete, ocho, siete, ocho y nueve terminan, los décimos juegan por el descenso. Los décimos juegan por el descenso entre sí. Entre sí, playoff, entiendo que a cinco partidos El, O sea, a ver eh, Te íbamos a preguntar esto Y aprovechamos, Guillermo, que lo, lo decís El décimo de la Norte y el décimo de la Sur Playoff por el momento A cinco partidos para ver quién Desciende al TNA De nuevo, esto es lo que teníamos conversado entiendo, No sé si ya está totalmente aprobado Pero en principio sería esa idea Bueno, entonces primero y segundo Y después, todos <coughs> cinco partidos Hasta la final La final a 7, todo lo demás a 5. Bien. Primero y segundo descansan, 3 con 6, 4 con 5 para definir los semifinalistas, 7 y 8 terminan la competencia. Este, 7, y, 8 y 9. 7, 8 y 9 terminan la competencia y los dos décimos juegan playoff a 5, por lo menos eso es lo que está pautado hasta ahora. Este... de alguna manera estamos tomando un poco buena parte de las sugerencias que se hicieron el año pasado en el sentido bueno el receso de las fiestas eh, respetarlo después el tema de que en la fase regular se juegue por algo bien concreto el primero y el segundo por saltar una fase del tercero al sexto por clasificar eh, siete ocho y nueve pelearían digamos de alguna o ocho y nueve pelearían con el décimo para no jugar con el descenso o sea como que todo el mundo juega por algo importante un poco una de las críticas que se decía el año pasado que lo único que se jugaba era por la ventaja de localía Y bueno, ahora hay como un atractivo mayor para que cada equipo juegue por algo. Está bien, y a ese top 4 van a clasificar primero y segundo de cada una de las conferencias. Sí, efectivamente. Está muy bien. Está y además bien. tendrán su periodo de, de, de descanso, tal vez como tenía el viejo formato de la liga, eh, porque el. el la primera barrida de playoff no teniendo en cuenta el formato de la temporada pasada que tuvo la reclasificación como, como primera serie de playoff que jugaron los equipos eh, uno y dos de cada una de las conferencias tendrán un periodo de descanso Sí, uno y dos descansarían dos semanas en principio eh. ex, ex sé que ex existía el proyecto de la Interliga con Brasil, si eso se concretara eh, sí. podría ir en esa fecha eh, y si no, descansarían dos semanas Está el proyecto, pero todavía no tiene fecha confirmada ni formato de juego pero pero sí no, está efectivamente, o, sí, una sí. propuesta de, del lado de Argentina digamos, sería poder jugarlo en esa fecha uh -huh. donde uno y dos de alguna forma estarían descansando y serían los que clasificarían para esa Interliga o sea, El tema es el calendario de la Liga de Brasil Gallego, Guillermo, eh. Eh, que pueda llegar a tener eh, en, en ese fin de semana también eh, el apartado del Interligas y que tengan los clasificados a, a, a lo que vendría a ser el cuarto de final del de nuevo basquete de Brasil la posibilidad de jugar contra la de la Argentina como, como nació originalmente claro. el... El torneo de Interligas, pero tal vez hoy con alguna alianza deportiva un tanto más profunda más entre profundo, la Asociación de Clubes claro, y, y el nuevo basquete de En este Brasil. caso, los, los, los dos primeros de, de cada conferencia tendrían libre la segunda quincena de abril, uh -huh. digamos que es entre que termina la serie regular y entran ellos en participación en semifinales de conferencia. Y entre tantas entre tantas variables que maneja eh, el armado del, del calendario, me, me decían sí. que son miles, eh, va, sí. casi sí. 100.000 puede ser. Sí, sí, bueno, dep depende de la formulación porque además nosotros tenemos como dos modelos eh, digo, me estoy metiendo más en la cosa matemática que por ahí para el gran público de menos interés pero tenemos como dos modelos corriendo el primer modelo asigna las fechas y el sí. segundo modelo asigna los días de juego entonces, eh, bueno, depende de cuál modelo estamos hablando y la cantidad de equipos pero sí, son varios miles de, de, de variables que tiene el modelo matemático Y nos decía el presidente el otro día, Fabián <coughs> Borro que hablamos con él aquí que el, el ideal que ellos le habían trasladado a ustedes Para este nuevo calendario, y de acuerdo a la autocrítica que habían hecho, por, por algunas mejoras que entienden, sí, eh, era sí. de, tres, de tres de local, tres de visitante, no superar esos tres de visitante, tampoco acumular mucho tiempo para volver a jugar en casa. Hoy por hoy, con los 20 equipos, eh, esas variables, se, de acuerdo también al pedido de los clubes, de qué día quieren sí. jugar y demás, eh, eh, se pudo organizar. Bueno, eh, todavía no empezamos a preparar la programación Porque estamos esperando que los clubes nos manden su confección de ligas De giras, perdón eh, Una vez que tengamos las giras de cada club Nosotros empezamos y yo supongo que entre mañana y pasado ya las tendremos ¿A qué voy con esto? Cada club nos va a decir cómo quiere jugar las giras Por lo que tengo entendido, nadie quiere jugar giras de cuatro uh -huh. Por lo tanto van a ser giras de dos o de tres claro. Entonces, Una vez que cada club eh, nos pase su confección de giras Nosotros empezaremos con la programación Las giras tra trataremos de respetarlas al 100% Eh, lo de tres solos de local, por ahí puede ser eh, complicado de conseguir factibilidad, pero también vamos a tratar de respetar que no haya una secuencia de local muy larga entre gira y gira, digamos. Claro. Eso sería un poco la idea. Lo tendremos más claro una vez que empecemos a probar a partir de la semana que viene. Pero bueno, sí, ese es el ese es el pedido. El otro pedido es que no haya descansos prolongados, salvo en las semanas de descanso que tenemos que fijar sí o sí por el tema de las competencias internacionales. Bueno, trataremos de cumplir lo más que se pueda. Hay alguna cosa que después no es, matemáticamente no es factible, pero bueno, hay Claro. tendríamos que precisar que se cumple y que no pero en principio trataremos de cumplir la mayor, mayor cantidad de pedidos que se puedan bueno, estamos hablando con Guillermo Durán el matemático de la, de la UBA que está desde la temporada esta que terminó este, colaborando con, con la asociación de clubes eh, clarito esto Guillermo, eh, lo de la Liga A Eh, está, está muy bueno, bueno pues, quizás un dato interesante más digamos que, que, que creo que vale la pena comentarlo la idea, lo, lo charlaremos también con, con, con la gente de la televisión, ahí donde supongo vos también estás involucrado, eh, la idea es que en las dos primeras semanas haya una buena cantidad de partidos bien atractivos eh, dado que no se van a repetir clásicos, ni, tampoco vamos a definir el tema clásico, pero bueno, hay algunos que, clásicos per se, digamos, si uno piensa en 15 olímpico Quilmes Peñarol Regata San Martín, Ferro Obras San Lorenzo Boca, eh, Atenas Instituto, bueno, trataremos de que, que buena parte de esos partidos aparezcan en las primeras dos semanas de competencia e incluso que vayan televisados eh, ¿Y el TNA cómo viene? El TNA, hasta lo que yo sabía, todavía no estaba confirmado los 28 equipos eh, Creo tengo entendido que había 27 confirmados y faltaba uno eh, no sé si ustedes tienen más dato que eso, pero una vez una van vez, a ser 28 Bueno, esto es lo que está conversado con los dirigentes. Eh. Sí. Una vez definidos los veintiocho equipos, sí. Eh, sí, habíamos hablado de cuatro zonas de siete, pensando en dos de estas zonas de la conferencia Norte y dos de estas zonas de la conferencia Sur, y después dos zonas de catorce donde jueguen todos contra todos. Y a partir de allí playoff. y a partir de allí playoff off eh, por, eh, por el ascenso y playoff por el descenso, efectivamente. Pues ¿Se llama en sencillo? En un sistema parecido al de la liga, o sea, no todo el mundo clasifica los playoffs los primeros tienen una cierta ventaja de que saltan una fase, eh, el sistema sería bastante parecido al de la liga, eh, también está, está por, por terminar de definirse, pero la idea sería esa. ¿Y habría una diferencia por el tema de la lucha por el descenso? Porque aquí serían dos descensos al torneo federal, uno por conferencia. Eh, ¿Había también una posibilidad de que se crucen entre conferencias sí, era, para jugar igual, por el descenso? Que... la idea que estaba era que se crucen que para el descenso se crucen entre conferencias ¿Qué? por lo que los dos descendidos podrían ser de la misma conferencia pero son detalles que faltan afinar todavía clarito Guillermo tiene muy buenos datos por lo que veo tienen muy buenos datos por lo que veo, ¿Eh? ¿Eh? lo que veo digo. y hacemos alguna cosa averiguamos <risa> bueno este, contento con San Lorenzo me imagino ¿no? Sí, yo digo que no el fútbol, soy de San Lorenzo y en básquet soy de San Antonio, pero sí, sí, por supuesto contento, contento por porque bueno, de alguna forma eh, prestigia la liga la, la, la presencia de alguien con, con la historia de San Lorenzo, lo mismo con el caso de Ferro, ¿no? O sea, seguro, seguro, que, seguro. Me parece que prestigia la liga seguro. y que le dan a la capital la posibilidad de tener mayores eh, posibilidades de básquetbol y, y por ahí de, de lado que en el interior la liga está como, como bien afianzada, quizás con esto también se pueda afianzar mejor todavía en la capital. Guillermo Durán, te mandamos un abrazo enorme, este Este, gracias por tu tiempo y por el contacto, y seguimos hablando. Fabián, como siempre, yo te agradezco toda tu, tu buena onda y tu buena predisposición. Y por supuesto, lo que digo siempre: acá lo importante es escuchar a los que conocen la liga eh, a, a, al dedillo, digamos. Ustedes, eh, los dirigentes, los jugadores, los árbitros, y eso es lo que estamos tratando de hacer: escuchar a todos y en función de eso tratar de tomar las mejores decisiones para que la liga siga mejorando. Señor, abrazo enorme. Buenas tardes en Chile. Un abrazo grande y, y nos vemos en cualquier momento.